a convocar por algunos minutos en esta edición de Frecuencia Abierta a nuestro querido amigo Pablo Broder, a ver si podemos entender la jugada del gobierno argentino con todas las novedades de la jornada de ayer. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, eh, Jorge. ¿Cómo te va? Un gusto saludarlos. Bueno, <coughs> en este viernes un poco sorpresivo, ¿no? Sí, sorpresivo. Y además, bueno, yo te llamo para ver si... si si puedes, eh, de alguna forma, entender esta jugada del gobierno argentino de las últimas horas, de repente, capaz que tampoco te ha sido fácil. No, eh, vea, veámoslo así, eh, podemos sacar, eh, como en un cuadro, cuando haces un boceto, yo no pinto, ¿no? pero uh -huh. leo, y cuando haces un boceto tras eh, eh, componés primero una imagen a través de trazos, El primer trazo que te puedo transmitir es, eh, yo creo que es la rendición total de, de Alberto Fernández. O sea, ya directamente eh, quedó, si bien ya estaba semi desnudo de poder eh, antes de, esta, de, de este episodio, eh, Fernández ya quedó absolutamente fuera del poder, totalmente, pero totalmente. La segunda reflexión que me mueve es que eh, es una de las últimas eh, oportunidades que tiene este <coughs> podremos llamar gobierno de alguna manera este este régimen de poder para tratar de encauzar algo que es muy difícil que se encauce en este esquema de, en este esquema ideológico que tiene eh, y la, eh, la última jugada te digo porque eh, Massa por un lado era la tercera pata del triunviro que ...tenía el poder en la Argentina... ...que era Cristina en primer lugar... ...como accionista al 70-80%... ...y el resto se repartía un poco en Massa... ...y un poco en Alberto Fernández... ...y esto es un poco lo que... Eh, ...se avisora ...porque por otra parte... ...Massa no tiene volumen económico... ...pero tiene volumen político... ...escaso volumen político... ...no hay nadie que tenga ya volumen político... ...a excepción de, de Cristina... ...en el frente de todos... Pero de alguna manera tiene un, tiene un partidito que es el Frente Renovador. En su momento se opuso, pero aparte tiene, masa tiene un, un hándicap en contra. Eh, salió, está circulando en las redes un meme que dice buen día panqueque, porque dio dio más vueltas que un equilibrista, que un trapecista. Eh, es, eh, ha, ha sido enemigo, amigo, enemigo, amigo, cambió, no cambió cambió de camiseta eh, como como si fuera una cosa de menor relevancia eh, y después le, eh, otro trazo importante que a estas horas que hace 10 minutos que ocurrieron todos los sucesos me agarras eh, un poco de sorpresa pero esto es así es la desprolijidad para darte una imagen una imagen <coughs> ...que no es relevante... ...pero que es gráfica... Eh, ...la ex... ...la ahora ex ministra de Economía... ...Silvina Batakis... ...se enteró... ...de la decisión de... ...que ya no era más de ministro... ...cuando venía de Estados Unidos... ...de hablar con la gente... ...del Fondo Monetario... ...con la gente del, del Tesoro de Estados Unidos... ...siendo ministra de Economía... ...presentándose... ...y en el avión a ella la relevan. De alguna manera lo designa nada más a Masa que de hecho es relevarla. Y entonces, ¿qué ocurre? Le dan el, un premio consuelo, le dan la presidencia del Banco Nación. Y por otra parte, el, el que era hasta hace 10 minutos presidente del Banco Nación, estaba en Catamarca haciendo un acto con el gobernador entregando no sé qué cosas, y cuando toma su celular, en ese momento se entera que ya no es más el presidente del Banco Nacional. Es decir, es es por otra parte, un, un trazo más. El inefable Daniel Scioli, que era embajador en Brasil, estaba cómodamente instalado ahí en Brasil, hace 43 días lo designan ministro de la producción en reemplazo de Culfas, de, el anterior ministro. 43 días le duró. Silvina Bataki duró 28 días o 25 días en el gobierno. O sea, es como en una enfermedad eh, casi terminal cuando los procesos se aceleran y cada una de las terapéuticas que se aplican tienen un resultado mucho más efímero. Y esto es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie sabe qué plan tiene masa si, si es que tiene algún plan. Lo que tiene el Un dato, me estás escuchando, ¿cierto, no? Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Eh, lo que tiene como un dato de cierta importancia es que tiene, por fuera de un relativo volumen político, que no lo tenía obviamente Batakis, eh, tiene contactos con Estados, que contacto con Estados Unidos y con ciertos sectores empresarios. Que eso le baste, a mi criterio, no le basta que eso va a arreglar el problema, que Massa va a arreglar el problema, ojalá así sea, pero no creo que lo arregle. Y este es, en, en este caso, la, la pintura gorda que te puedo decir a esta altura del partido, porque como dicen muchos, si fuera que Massa tiene un equipo relevante, a, él no es economista, uh -huh. eh, pero si tiene, si tuviera un equipo relevante de economistas atrás, Si tuviera un plan, si hubiera esbozado un plan que de alguna manera pueda eh, poner en orden, encaminar en orden la, la, la, la, la nave argentina, es una cosa. Pero no, no existe. Es decir, no, no se sabe. No es que no existe, sino que no se sabe. Recién el lunes o martes va a poner en funciones, va a designar a un equipo, que ahí se va a ver con, qui con quienes cuenta. Y en ese momento veremos, pero te digo, eh, lamentablemente, mi querido Jorge, el panorama no es demasiado diferente de lo que venimos viendo hasta ahora. Pablo, déjame co déjame comentarte algunas algunas este, conclusiones que se me ocurren a mí mirándolo un poco de la tribuna, todo esto, ¿no? Pero en base a lo que dale, hemos hablado dale. contigo y a todo lo que trato de decir de la República Argentina, primero, fundamental, más desde el punto de vista político, hablando de votos que son los que en definitiva convalidan a, a los políticos eh, no tiene un respaldo como para ocupar un cargo de esta envergadura sí para nada bien no. renuncia al cargo de de, de de presidente de la cámara de diputados es así sí o deja el cargo sí. en reserva porque tengo entendido no, no. por lo que renuncia, escuché renuncia van a van a designar una nueva un nuevo o una nueva Sí, es un repre representante del movimiento piquetero el que va a sustituir a Massa? No sabemos todavía. Ah, bueno, bueno. Hasta, hasta ahora no lo sé. Se bueno. habla se habla se hablaba de Cecilia Moró, que es una hiper y muy muy muy extrema, muy muy agresiva con la oposición, es un desastre. Bien, ahora eh, yo creo que también lo de masa aparece como el, el hombre bisagra entre los desencuentros de Cristina y, y Alberto Fernández, como que más eh. en en medio supongo que estará con un tubo de teléfono en una oreja y con el otro tubo en la otra, este tratando de, de ver cómo de alguna forma puede ir evolucionando. Pero como arriba revuelto ganancia de pescador Me parece que Massa, con este desafío, pone toda la carne en el asador y se transforma en la figura principal, yo diría que más importante que el propio Alberto Fernández en la infraestructura del gobierno argentino y, bueno, debe estar soñando con que puede puede ser el, el candidato de todo esto para las próximas elecciones porque es muy difícil que Alberto Fernández en esta realidad aspire a una reelección. ¿Estoy muy equivocado? No, no, no. Ese eh, tu, tu análisis es es, es correcto. Te, te te lo un poco te lo complemento con esto, Jorge. Eh, Fernández no existe. No, no. Eh, es, eh, ya el deterioro de su figura es eh, lamentablemente eh, lamentablemente digo porque es el presidente de la Argentina. Realmente ya, ya no existen. Ni, ni soñando puede pensar en una reelección en un club de fútbol. No, no en, en la Argentina. Eh, segundo, de lo que vos decís recién al final es absolutamente cierto. Creo que Massa, eh, su sueño, su, su objetivo es ser presidente. Eh, y intentó por todos los medios trepar, trepar, trepar. De alguna manera esta es su alternativa, su un, última alternativa para poder posicionarse como, eh, de alguna manera, tener posibilidades ...para poder plantearse esa esa esa, posi, esa posibilidad. Tercero, lo que vos decís que fue una bisagra entre los dos... ...siempre lo ha sido. O sea, no es que hay, haya necesitado posicionarse ahora... ...para constituirse en bisagra de los dos. Siempre fue el canal de contacto, de comunicación en un vínculo roto como era el de el, eh, Cristina y eh, iba a decir Isabel, mira que, mira que, bueno. lapsus, dice. Bueno. Eh, eh, que eh, Cristina y, y Alberto, de modo que siempre lo ha sido y siempre se será. Ahora, directamente ella, digamos que tomando una porción de poder importante bajo su propio orden, no necesita no necesitaría tanto constituirse en ese, en ese canal de comunicación, porque adquiriría personalidad por sí solo. Bien, dos preguntas y, más. dos sí, preguntas más. Eh, ¿Qué pasa con Mansur, el jefe de gabinete no pasa hasta nada. ahora? ¿Sigue en el cargo? No, no, no pasa nada. Lo que sucede es que Mansur está pintado. Mansur como jefe de gabinete duró tres días. Formalmente sigue hasta ahora. Pero de hecho, trabajando, desplegó un ritmo frenético de trabajo, convocó una reunión a las siete de la mañana cuando todo el mundo no laboraba eh, el, el primer día o el segundo día que asumió. Duró tres días su gestión. Después se dedica a inaugurar rotondas, a, a vender una rifa, etcétera. No, no, no existe, no existe. Lo que sucede es que uh, existe un factor de poder importante en la Argentina que es el que de alguna manera motorizó este, este ya tan rápido cambio de, de de forma en la conducción del país que es la liga de gobernadores, los gobernadores se cansaron, bueno ahí, ahí va mi, ahí, ahí va mi siguiente pregunta porque Mansur de alguna forma es un hombre que que era es gobernador. Un gobernador del interior vino vino a ocupar ese cargo como como este Como, como jefe de gabinete, como jefe de cabinete, pero a su vez también el resto de de, de de las provincias, ¿cómo ve esta movida desde el interior? Es, es que el, el resto de las provincias, como todos los caudillos provinciales y locales, municipales, de intendencias, están preocupadísimos por su propio feudo, por su propio futuro. La elección es de acá a 15 meses, la próxima elección. Y ellos ven que en este momento los por supuesto, los peronistas, los quiseristas, los los que forman parte del Frente de Todos, están absolutamente preocupados, aterrorizados, digo, y entonces este cambio que se produjo con Maza, eh, se produjo justamente a posteriores de una reunión que hubo de los gobernadores del Palo, del Frente de Todos, mm -hmm. unos catorce o quince se reunieron en, acá en la capital, Y ahí fue y le plantearon duro a, a Fernández diciendo, tenés que actuar. Pero se plantaron, por lo que dicen, yo no yo no fui prese, prese, testigo presencial. Uh -huh. Pero de alguna manera esto fue así. Los gobernadores asumieron una posición ya absolutamente enérgica y casi casi coercitiva. Y uh, la presencia, el mantenimiento de Mansur... <coughs> Eh, todavía es eh, la, una demostración de la de la presencia de los gobernadores. Cristina quería poner a un gobernador que fue jefe de gabinete en su anterior gestión, mm -hmm. que es Jorge Capitanich Pero de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, Mansur sigue pintado, porque va a seguir siendo pintado, no va a tener ningún tipo de peso, ningún ningún tipo de, de área de gestión, porque te imaginas que el ministro de Economía Massa va a ser mucho más que el jefe de gabinete, que por otra parte hasta ahora ya no existió. Pablo Broder, la semana que viene vamos a estar este, aquí escuchándote eh, después de pasar algunos días y Encantado. de a, avanzar toda, toda esta eh, nueva reformulación del gobierno argentino, a ver qué puede pasar. Agradezco esta participación tuya que no estaba prevista, pero era casi que imprescindible a esta altura de la mañana. Encantado y como siempre es un placer estar contigo y con y en contacto con los oyentes. ¿eh? Buen fin de semana. Un, Pablo. un, un, un abrazo grande. Gracias, buen fin gracias. de semana muy amable. Chao, chao.